El Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 47 minutos, pasamos de la medianoche, seguimos con... En la revista Muerta, así la llamamos. Así es. Si no decimos... La verdad que no nos estamos refiriendo a nada salvo a la revista Viva, digamos. Ale, no, sé, no te enoje. Estaría bueno hacer la tapa de. Así conocemos el diario del futuro. La etapa de la revista muerta. que la haga. Claro. La de, la de Ale enoja. Ross sería dificilísimo. Una vez se me ocurrió irle a pedir. Se nos ocurrió irle a pedir a Ale Ross que, eh, que trabajara para nosotros cuando estábamos en la revista La Mano. Sí, ¿y qué le contestó es Que no, que yo estaba muy <risa> ocupado. No quería laburar más, evidentemente. Eso contestaste, ¿no? Te recibe en su casa que no hay nada. Y te dice, no, no quiero Pero, hacer nada. Es que la nada es lo más excitante. Escúchame, y lo que te quería preguntar es lo siguiente. Al eh, proceso de, de inspiración, este que decís que sos un medium entre el músico, entre la A mí, la, entre a mí la... me gustó eso, ¿eh? Sí, eso gustó. de ser uno más y sentir también ¿no? que vos podés también influir. O sea... Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué influencias tenés? ¿El cine te inspira? ¿Qué te inspira para poder, para por qué? El baile, la música arte conceptual eh, La nada La nada, sí, vacío, no, vacío, lo, sí. Lo vacío Sí, vacío Cuando medito Meditas también sí. Después de hacer yoga medito y y ahí, El silencio Sí, eh, sí el silencio no, no, no, no Escucho mucha música, entonces no tengo muchos espacios de silencio, bueno, solo cuando, me, cuando medito Pero bailar también me encanta ¿Te gusta bailar? Lo dijo muchas veces. Te, sí. te está tirando así, eh, Miami la Miami <risas> se me ocurrió bailando. Ajá. Ah, a ver, ¿cómo es eso? la, la tapa de Miami de, de Babasónicos. Sí. ¿Se te ocurrió bailando que podías torcer el mapa y que sí. misiones...? ¿Escuchando el disco de, no. de Babasónicos o otro...? <risas> Un disco okay, que no. No, no, no. A veces los músicos agarran y dicen, se inspira en ese momento, se despierta o está haciendo algo y necesita ir a agarrar la guitarra porque tiene una melodía en la cabeza o algo. Vos te agarras Igual. así... ¿Te sentás y lo dibujás? Lo sé, sí. lo diagramás. Tengo una anotadora en la cama, sí. ¿Dibujás, Ale? Mm. O haces eh, na, sí, nada más. Poco, no, poquito. no, no, no me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta, no me gusta la, tocar la materia. Ajá. Interesante. Conceptualmente, metafóricamente, se abre claro. todo un camino nuevo. Mm. <risa> <risa> Ahora estoy haciendo arte con Roberto Jacobi. Ajá. Arte. Sí, bueno, yo, ten, si no tocamos yo... la materia. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Qué están haciendo con Jacobi? Una, eh, estamos por hacer una muestra en San Pablo. Ah, mira. Vos sabés que cuando. A, a, en algún momento también le pregunté a Ale si quería hacer. Yo te doy una página y hacer lo que quieras: Como lo que, chistes, que quieras. Chistes, claro. Traí, o sea, lo traí vos. Es que los. los lo, lo, hay una cosa que tienen todas las obras de Alejandro: Que, es que son conceptuales. Hay una idea ahí funcionando. Y una idea es tridimensional, o sea, puede ir. A, a, a, una vez que la pones a funcionar, puede ir a cualquier lado. Entonces, la idea era esa y liberar igual. Y Ale me dijo que no, yo no hago eso. Y es como que me, quedo pens me quedé pensando: es difícil liberar la, la idea. ¿Por qué necesitas ese anclaje, digamos? Porque de la tapa del disco. No me, no me gusta hacer cosas que el otro no necesita. Ajá. Por eso el desafío de hacer arte Ajá. con Roberto. Que viste que vos haces algo y esperás que a alguien le guste para comprar. Claro. Ese desafío. Lo que pasa es que nosotros agarra, lo agarramos como, con, como un concepto a eso. Uh -huh. Entonces, no estamos haciendo arte visual. Entonces es más, más, com, más complejo lo que, la operación que estamos haciendo. Entonces ese desafío sí me interesa. Y yo, yo lo compro que me llevo. ¿Un papel? Mm -hmm. ¿Un ah, chorizo? Puede ser que te un... un papel. Sí, un, un... papel. ¿Un anillo? Una, un, puede ser que te lleves un escrito con instrucciones para hacer la obra en tu casa. <risa> Muy bien. <risa> ah, un poco a lo pomelo. Pero mm. no el pomelo de Capuzotto, sino estoy hablando de Yoko. <risa> <risa> digamos. Sí, sí, sí. <risa> es una mezcla de los dos pomelos. <risa> eh, hace poco decías que bueno volviste a diseñar vinilos. ¿Qué te pasa cuando ves este auge y este avance... Fuerte de la tecnología Y cada vez menos gente compra discos De lo digital, digamos Y se baja uh -huh. los discos, el iTunes eh. ¿Qué te pasa con eso? Y pasa que yo soy de la vieja escuela Y a mí me gusta el objeto Y me gusta, me gusta que, el, que la, Bueno, la música siempre te necesita gráfica todavía Porque bueno, hay que comunicarla de alguna forma Y entonces Lo que no me gusta es que el iTunes, por ejemplo, no, no es evolutivo con respecto al, a la tapa de papel. Mm. Porque, por ejemplo, yo veo la tapa de Bab Babasónicos, de A Propósito, del disco anterior, eh, quería hacerla animada. Digo, bueno, un GIF animado para iTunes. Y no se puede. Claro. Ah, no se puede. ¿No puedes, o sea, en lugar, lugar de abrir mismo. las posibilidades que tiene, que tiene la tecnología. Claro. Que sí, sí, sí, sí, aprovechar de verdad. Claro. Animaciones o cosas. No se puede. Claro. Entonces, ¿cuál es la gracia? Cada vez se reduce más el, el, el espacio de, de, de visual de la, de la música. Que la necesita, digamos, uno está... Sí. Digo, a ver, eh, yo no sé, o sea, si esta cuestión de la necesita, digo por esto, eh, cuando, un, cuando el video es algo que uno lo siente como invasivo a esa necesidad de imaginar las propias imágenes las, las propias, crear las propias imágenes para la música sí. cuando MTV, ¿no es cierto? es como invasivo con respecto a la música pero no esas sugerencias que dan que da el diseño claro. ¿no? bueno, Sticky Fingers de Pero Tonzo, ¿cuál era? El, eh, por ahí ustedes me, se, me sepan ayudar el disco que se abría y lo desplegabas, y desplegabas todos los hongos. No sé si era Cream, no sé si se acuerdan. ¿El, ¿Los hongos? Sí, que se abría el vinilo y, y, ¿Y era, como, un, sí, como era como. Seguro cream, que eso no fue en el niño. Parece que la que se comió el hongo fuiste <risa> vos. Yo nos pasa acordar, a veces. ya me voy a acordar cuál era. Nos pasa a veces. Ale y. Mmm, Esta cuestión de ser un músico más en la banda eh, o de incorporarse a la, a la producción, a la, a, la, a la cuestión creativa, lo que yo te preguntaba más de la influencia es si vos sentís también que esto es raro, ¿no? Que vos como diseñador influís en el producto musical, digamos. Y de alguna forma, muchas veces, por ejemplo, los músicos tienen tres nombres dando vueltas para el álbum y el boceto que yo hago les ayuda a definir tal vez... Uh -huh. El nombre del álbum, o sea, muchas veces puede pasar eso. Que, o muchos músicos me preguntan el orden, si el orden está bueno del álbum. O, bueno, muchas veces par participo. De la, depende de la relación que tenga con el músico. Y vos lo respetás cuando te, te dicen eso. Decís, este sangre no, no, no puede poner los, los temas si quiere que lo haga yo, digamos. <risa> no, no es que lo haga, Pero no es que yo lo hago Pero viste que a veces preguntan y bueno. Uh -huh. Hay un dejo de producción ahí también un ¿Mm? dejo de producción también de una ¿Mm? labor de productor sí bueno no tampoco de productor es como un ping pong viste que cuando estás haciendo algo yo también cuando hago mis mis bocetos les, les muestro a mis amigos claro, claro. los bocetos y les digo este cuál este te gusta más este entonces de alguna forma viste que eso, eso funciona. me funciona a mí también desde mi lado viste tener la opinión de otros cómo fue cómo era trabajar con Espinetas eras un músico más eh? Eh, bueno Era muy rara el trabajo es, ¿Por, es, qué? Es, ¿Por qué? Porque, eh, porque el camino No tenía eh, No era recto A ver, ¿cómo es eso? Claro yo ¿Comparado pues, con, con qué? Digamos? Con otros Ajá. Con otros trabajos uh -huh. Muy sinuoso, muy como. Vamos para acá, ¿no? Y de repente una curva y después subía y bajaba y decía para arriba y. Y yo decía una cosa y él decía otra, cual disparate, disparate, cualquier otro disparate. Sí. Y era como mágico todo, muy era genial podían trabajo. terminar en cualquier lado o sea cualquier eh, lado o realmente. sea eh, cuando, cuando cuando cuando Luis murió en Radar hicimos un número especial y una de las cosas más curiosas eran los bocetos de, de los discos que nunca habían sido las tapas que nunca habían sido y Alejandro contaba esto que era como que los discos se subdividían eran otros discos eran otros títulos era otra cosa digamos sí sí porque él cambiaba mucho mucho los nombres de los discos uh -huh. Entonces yo trabajaba con un nombre, después aparecía otro y aparecía otro. Ah, bueno, y... te imagino puteando diciendo. ¿Pero no, todo? no, no, no, porque era lindo el proceso, era a mí me enriquecía ¿entendés? No, no es que no era, no es que viene un banquero a decirte de hacerme el logo, de ponerlo. Viste que los clientes de los diseños, sí, son así. los diseñadores gráficos que me están escuchando, saben lo de lo que hablo, porque los clientes de diseño gráfico son insoportables a veces cuando no saben. Claro. Que te, que te empiezan a pedir cosas sin saber. Y por lo general los músicos sí saben de diseño. Porque consumen diseño. Uh -huh. Consumen música y saben, saben más o menos. O sea, vos te dabas cuenta que si Luis te decía algo, no era un capricho. No. Le estaba no. sucediendo algo. Ahí? Hicieron un capricho y era genial. Ah, ok. Era una genialidad. el mejor okay. capricho. ¿De Luis? Sí. Eh, a ver, uy, espera que tengo que hacer... No. Así no me voy a acordar. No te vas a acordar. Escúchame, yo tengo acá esto que intentaron hacer, que era... Que es, este es el último disco que hicieron con Luis. Sí. Es un mañana. Y que intentaron volver a hacer un disco que no, no entrase en... No, pero ese entra. Este entra, sí. Y al mismo tiempo deconstruye, de porque está un po, es un trapecio, está un poquito un... Sí. Cuadrado torcido, digamos. Sí. Este, con un hombrecito que está ahí... Sí. ¿Cuál es la historia de ese hombrecito que trepa esta escalera rara de la tapa de un mañana? Y no sé... Es el dibujo de Luis, ¿no? Sí, es un dibujo de Luis. Yo quería que ese. Eh, primero que hemos hecho una foto. Dylan hizo una foto que era Luis subiendo la escalera. Ajá. Dylan es Dylan Martí, sí. Sí. Y, y Luis no le gustaba cómo salían las fotos, bueno, no sé. Así que salió el. El dibujito. Entonces yo dije, bueno, si no te gusta la foto, haceme vos un dibujo, le dije. Como, como diciendo, no rompas. No, no, porque también nos peleamos. No es que nos peleábamos, sino como que había como. ¿No? Ah, no, no no era pelea no era pelea pero era, eh, era chispea, chispeante la, la no, muy, muy muy linda la relación y así quedó el dibujito de quedó el dibujito de Luis. De, de Luis cuál es la tapa que hiciste que más te gusta de todos los discos ves solamente un cariño, cariño especial y decís bueno de esta estoy muy muy orgulloso de verdad por una historia detrás o por lo que sea no, esa, la de amor amarillo me parece me, que me, me gusta porque, bueno, viste que a mí me gusta mucho el vacío, uh -huh. la nada. Y esa es la que más se acerca a la nada. Y aparte, el desafío de hacer un disco pop, popular, pop, de música pop, de un, de un músico muy famoso, donde no hay nada en la tapa. Claro. Entonces, eh, creo que esa tapa es la que más me interesa como, como aparición en el mercado de un objeto fuera de, de lugar. Claro. Sí, sí, de hecho es lo que estábamos diciendo, que lo fue, digamos. Y clientes que no sean músicos. Te, recién me gustó esto. Te, clientes, de de golpe, de clientes. No, es que tenés una onda zen y la manejás y hay que dejarte hablar y bancar, aguantar los silencios, a ver si, si ahí en el pozo zen de, de Ale aparece algo. Y de golpe se, te inflamaste al hablar de banquero. Trabajaste con esa gente, digamos. O, hace o mucho, nunca. hace mucho. Sí, y ya no... no. No los queremos. Pero por ejemplo, ahora hicimos con Roberto una obra que se llama Dinero y se la vendimos a un banco. O se le vendimos dinero a un banco. Hay que pararse de aplaudir. Mira, Furfaro te diría que lo dice mucho. Cuando yo le digo que hago, que hago este, las, que no hago crítica de cine, que comento las películas sin verlas, me <risa> dice te aplaudo. Y esto que acaba de decir Ale, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Así hay que aprovecharse los bancos. Es nuestro comentarista de economía. Ah, mira, Así como lo no ves. No parezco, pero... <risa> pero lo es. A veces. Ale, ah, decías que te tenías que ir a la una, así que te vamos a dejar... Le voy a bailar. Ahí va. Yo antes quiero chumear en, en qué estás ahora, qué etapas estás sacando, con qué eh, artista estás, estás trabajando. Ahora estoy, estamos terminando con Juana la etapa del disco nuevo. Ah, y le iba a traer el boceto, pero bueno. Como la cámara no me acompaña. <risa> pero por lo menos para verlo. Estás claro, conociendo sí. lo de Juana, digamos. Sí, muy divertido. No, con Juana es como... Porque somos como niños jugando, niños bordando. Esa sería la imagen que más se parece al trabajo con Juana. El del bordado que de Dos niños bordando. Ah, no, el proceso sí. Ah, sí, sí, sí. de hacer la tapa uh -huh. es como dos niños bordando. ¿En general o solo sí, con, siempre, Juana? Siempre. No, con Juana? Sí, siempre, siempre. No, con, con Juana. Juana, con Juana. Con Juana, con sí. Juana. Y estoy haciendo el desfito nuevo también. Sí, que terminó ahora el, el sí, disco. Sí, terminó. Es como que cuando vos empezás a laburar con un artista, seguís. Esto es lo que no. Depende. también. No, depende. Ahora los bobosónicos hicieron un disco nuevo y no me llamaron. Y estás un poquito ofendida. No. <risa> no, ya pasó, ya, ya pasó que me llaman, no me llaman. No, me divierte eso también, que vayan y vengan. Y que vuelvan con el caballo cansado. no, no, sé. no. no, no, no, no. Van y vuelven en La tapa eso? les sale horrible No, no por opción. favor que No, no Te lo ves a Ale Tener una Para mala onda sen, totalmente Es increíble esto. Sí, tengo mala onda Ajá. Sí, ¿no? Pasa que pasa es que la, es la, <risa> <bajás, risa> la bajás al trabajo alguna vez o... Y sí escúchame ¿Y Mercedes Sosa? Estabas hablando de Sí De otra Coterránea de... Sí ¿Y Mercedes cómo fue? Bueno, pero Mercedes estaba muy enferma ya, como que no hablé, no hablaba mucho con ella, viste, la reuní tres, dos, tres veces con ella y como no, no, no, no es como con los otros no fue como con los otros músicos me imagino, era como digamos. más eh, eh, era distinto era como juntarse con el Papa de sí, un poco, <risa> ¿No? sí, sí, sí, sí, un poco pero divina, ella muy emocionante también, para mí fue un honor un honor, viste, que trabajar para ella aunque sea en un último disco porque es de Tucumán claro pues. así que imagínate que nos falta palito Ortega ajá de Tucumán bueno, ¿no? ser, ¿eh? por qué no hello ¿Eh? hola <risa> nos vamos escuchando nos vamos escuchando divididos vos hiciste las morcillas en la tapa de... sí, del disco no sí eh, minimalista por algo en... cuál era la idea de las morcillas y ellos cuántos son Tres. Son. tres y qué color se visten de ¿Sí? negro tres una tira de tres morcillas y además es este vengo del placar de otro que además es vengo del placar del orto <risa> <risa> es algo parecido ale gracias por venir Pero gracias nada, por interrumpir está. o por utilizarnos como previa al baile en Somos esta... una previa. Son ah, la previa. No me dieron ni una bota de alcohol, No me dieron di nada. Eso es verdad. Muy bien. Muy bien. Como previa, de un desastre. La, pro la, la producción bastante Muy mal la producción. Muy, y muy y abajo. La, se se lo todo para ellos. <risa> venimos bajando, se guardan todos ellos. Es así. Vos sabés cómo es. ¿viste? Te meten acá, en esto que es como una ladera, y afuera la fiesta. Sí, afuera la fiesta. Acá el programa. Y afuera la fiesta. Yo me voy a bailar y los dejo con el programa. <risa> <risa> Yo me voy a otro programa. Gracias, Ale. Chao. No. Está, Ale Ross pasó por, National Rock pasó por Diario del Futuro. Nos vamos escuchando del disco Venglo del Placar de Otro a Divididos, Pepe Luis. TV dat die dan kun